Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Y nos platicaban de una persona que era como... Cuando conoció a la señora... esa persona es un diamante. Pero cuando empezó era así, salvaje. Así como un diamante en bruto, así... Muy en bruto y, y dicen que esta persona era, era, era, Es un hombre que que, este, que no sabía mucho del Señor Ni entendía muchas cosas del Señor Pero le creyó al Señor Y conoció al Señor tal cual era Y en cuanto él empezó ¿sí? él, él era salvaje, violento Y dice que una, en una ocasión ¿sí? Tuvo un altercado ahí entre carros Y, y se bajó y, pues, ¿qué? ¿Qué te traes? ¿Y qué? Y, y él, él decía, no, pues, que Yo soy cristiano, le voy a ganar, ¿no? Porque los cristianos somos más que vencedores, ¿no? Y, y, y, este, y, y ese cuate era tan salvaje, tremendamente salvaje. Y, y cuando se, se bajaron, dice, pues, vente, ¿no? Y el otro cuate lo vio y le dijo, oye, pero, quítate las botas, ¿no? Dice, pues, no se vale, dice si nos vamos a dar, este... Pues tú llevas ventaja con las botas, ¿no? Entonces dice, órale. Y que se dio su tiempo y se quitó sus botas. Y, y cuando lo vio, ese cuate no traía calcetines. Y trae unas uñas, pero así, dijo, no, mejor ponte las botas. Man. <risa> Esa persona, sí, hace tres semanas, oró por tres niños down el poder de Dios fluyó tan tremendo a través de su vida que sus caras empezaron a cambiar su manera de hablar Dios sanó Dios sanó ese es el Dios que conocemos ese es el Dios que queremos hablar ese es el Dios que quiere llegar a tu vida Y hacer lo que tenga que hacer. Hay tantos. Y tantos lugares. Hoy domingo. Que se reúnen así como nosotros. A tener un evento. En el cual. Bueno pues cumplimos. Asistiendo, oyendo. Y, y sabes que. Dios es mucho más allá. Dios quiere. Que nosotros nos juntemos aquí. A celebrar lo que Él hizo durante toda la semana ¿Sí? no no que como antes ¿sí? asistíamos a lugares a bueno, a cumplir y a decirle ay Señor pues perdóname por todo lo que hice esta semana no Dios quiere que vengas aquí y digas wow y compartas ay fíjate que oré por alguien y sanó sanó un paralítico un ciego vio mi vida fue restaurada fíjate que mi negocio wow se fue al triple de ganancias no tenía trabajo y me dieron un mucho mejor trabajo ese ese es el reino de Dios eso es lo normal de Dios eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas lo que muchos de nosotros vivimos Es un engaño del diablo y un engaño de nuestro entendimiento y nuestro conocimiento, de nuestra habilidad para hacer las cosas y deducir cómo debemos de caminar. Pero Dios es mucho más grande, mucho más poderoso. Si me acompañas, por favor, a Oseas 4, no sé si se pueda proyectar ahí Oseas 4. Oseas 4. En el verso 1 Si necesitas una Biblia, alguien necesita una Biblia. ¿Sí? Habrá una alguna persona que nos acompañe por primera vez aquí. Sí. Oh, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Wilmar. ¿Cuál es su nombre? Brenda. Elvira. Vamos a darles un aplauso de bienvenida, por favor. ¡Ah! Señora, perdóneme. ¿Cómo se llama? Bertalicia, bienvenida Que Dios toque sus vidas Y que esa necesidad que hay en su vida Sea suplida por el Señor Por el Señor Aquí en Oseas 4 Dice Oíd palabra del Señor, hijos de Israel Porque el Señor contiende con las, los moradores de la tierra. Pues no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El perjurio y la mentira, el asesinato, el robo y el adulterio prevalecen. Y se comete homicidio tras homicidio. Algo similar con lo que pasa hoy en día en nuestros tiempos en Guadalajara, en México y en todo el mundo eso es lo que está pasando y dice por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará extenuará, perdón, todo morador de ella las bestias del campo, las aves del cielo y aún las peces del mar morirán dice que nadie acuse ni reprenda a otro tu pueblo es como los que resisten al sacerdote Tropezarás por tanto en pleno día y de noche, el profeta tropezará contigo y tu madre destruiré. Y dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios y también yo olvidaré tus hijos. Qué gruesa palabra, ¿no? Fíjate. Dice aquí que el pueblo es destruido por falta de qué? De conocimiento. Y luego en el versículo 1, si ¿sí? si vemos el verso 1, por favor. Dice que necesitamos conocer a Dios. Conocer a Dios. Yo puedo leer y saber acerca de muchas personas. ¿A, a quién le gusta leer? ¿Mm? Y, y, y pues tú puedes, tú eres psicóloga, ¿cierto? Y quién es tu autor favorito? No, no, yo sé, yo sé, pero otro. Freud. Ay, nanita. No, sí. Fíjate, tú sabes de Freud. Has leído Pero no lo conoces Podemos oír de Dios De lo que Dios hace Leer la Biblia Y no conocer a Dios Si ¿Sí sabes que se puede Es más hasta venir aquí a las reuniones Y levantar nuestras manos Y no conocer a Dios Hasta sentir bonito Sentir así como cosquillitas aquí, ¿Sí? Y no conocer a Dios Tú puedes ir a un concierto de rock y sentir más bonito que aquí. Dios quiere que le conozcas. ¿Sabes por qué está pasando todo lo que está pasando? Porque hemos hecho un lado las cosas del Señor, a los hombres de Dios, a los que se levantan y hablan la palabra de Dios... Y no conocemos a Dios, no queremos escuchar a Dios. Fíjate, dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, mucha gente iba a tener comezón de oír. Iban, se iban a amontonar ¿eh? Oye, allí están predicando bien padre Ah, vámonos para acá Uy, qué padre se si oye eso Uy, sí yo quiero Eso está más prendido Y luego oh, viene alguien con una nueva moda y, Ay, no, mejor vámonos para acá Mira qué padre está acá Y Dios dice eh, eh, eh, eh, eh, eh, Yo estoy aquí A mí es el, al que me deben de conocer A mí es al que deben de correr hacia Sí, ven, acércate, yo quiero que me conozcas. Dice, Dios, conozco que todo lo puedes. ¿sí? Y que mi pensamiento no te puede ocultar. Dios, antes de a oídas te había oído, sabía de ti de oídas. Dice, pero ahora, ahora Señor, mis ojos te ven. Mis ojos te ven Dice Tú me llamarás Y yo Te responderé ¿A quién estás respondiendo hoy en día? ¿A quién estás respondiendo hoy en día? ¿A quién te está hablando? Tus situaciones Tus necesidades Tus costumbres Lo que has estudiado puede ser bueno, muy bueno, pero no es Dios. No es Dios. César ha estado enseñando acerca del Padre Nuestro. Y cuando los discípulos que estaban con el Señor que caminaban con el Señor. Le dicen, "Señor, enséñanos a orar." Era una necesidad real que tenían, pero ahí estaban con él. Ahí iban, habían visto lo que había hecho y necesitaban conocerle, entender cómo eran las cosas, saber cómo debía de ser. Y Jesús les empezó a enseñar. Diciendo, vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Padre nuestro. ¿Qué? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver fuerte, ¿cómo dice? A ver todos fuerte, ¿cómo dice? Venga a qué. Venga a nosotros tu reino. ¿Eso dice? ¿Eso Jesús quería enseñarles? ¿Que su reino de Dios. Viniera a nosotros. Cuando Jesucristo. Venía Juan el Bautista se levantó y dice. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Jesucristo. Jesucristo vino a establecer en esta tierra el reino de Dios el gobierno de Dios y luego qué más dice cómo dice ya ni se lo sabe ya se saltaron pedazos qué bárbaro <ríe> Hágase tu voluntad ¿Cómo? ¿Cómo vero? Así en la tierra como en el cielo Hágase tu voluntad ¿Sí? Así en la tierra O aquí en la tierra Como en el cielo Esa plática se llama Así en la tierra Como en el cielo Así en la tierra como en el cielo, porque eso es lo que el Señor Jesucristo vino a establecer, no quiso venir a establecer, vino a establecer, es una realidad, aquellos hombres, aquellos mujeres, aquellas mujeres que se atrevan a creer y a meterse dentro del reino de Dios. Así en el cielo como en la tierra. Dios quiere que vivas una vida plena, plena en toda área. Hace cuánto que te sigues preguntando, oh, Señor, ¿hasta cuándo se va a acabar esto? ¿Hasta cuándo voy a dejar de, de ser así de esta manera? ¿Hasta cuándo... Mi esposa me va a admirar y me va a respetar. ¿Hasta cuándo voy a dejar de ser así con mis hijos? Yo te voy a decir hasta cuándo. Hasta que le conozcas. Hasta que le conozcas más. Jesucristo estaba hablando con sus discípulos. Enseñándoles a orar. Santificado. Santificado sea tu nombre Padre nuestro que estás en el cielo venga tu reino Señor que así como en el cielo sea hecho en la tierra Dios y parte de lo que el otro día estaba enseñando César eh, que muy atinadamente y tremendamente son los nombres del Señor y uno de los nombres del Señor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 Fiel, Dios es fiel. Jesucristo dijo, el Padre de tal manera nos amó que me dio a mí, para que todo aquel que cree en mí no se pierda, sino tenga vida eterna. Para que todo aquel que me conozca, para que todo aquel... Que me acepte. Y tiene una relación personal conmigo. Tenga vida eterna. Durante años se ha manejado. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Acércate a Jesucristo. ¿Tienes problemas financieros? Acércate a Jesucristo. ¿Tienes broncas con tus hijos? Acércate al Señor. ¿Tienes, ¿Tus hijos tienen broncas de drogas? ¿Y están totalmente rebeldes? Acércate a Jesucristo ese no es el mensaje del Señor. El mensaje del Señor es: Conóceme a mí. Ven a mí de donde estés. Y yo cambiaré tu vida y estableceré mi reino en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en todo lo que hagas. El reino de Dios imagínate como en el cielo así en tu casa en tu, en el cielo hay carencias en el cielo hay enfermedad en el cielo se pelean como en el cielo así en la tierra yo, yo creo que si nosotros nos imagine, imagináramos dice que Cuando nosotros alabamos, miles de ángeles corren. ¿sí? Cuando nosotros empezamos aquí a alabar y adorar, mira, uf, uf, esto se llena de ángeles porque ellos alaban y adoran al Señor juntamente con nosotros. Eso no importa. Lo que importa es Jesucristo. Pero yo me imagino que, que esos ángeles, ¿cómo tocan cuáles arpas? Ellos eran unas, unas guitarras y ¿sí? unos Y, y, y, y, y wow wow Carlos Dios tiene cosas preciosas para tu vida grandes y a medida que tú dobles tu talento a los pies de Jesucristo aún en cada armónica que des, en cada arreglo que des, gente va a sanar gente va a ser levantada porque no venimos aquí a tocar, venimos aquí a reconocer al todopoderoso al rey de reyes al señor de señoras tú piensas Y muchos de nosotros somos así, ¿no? Yo voy a un lugar y quiero pasar desapercibido, ¿no? Me siento ahí por atrás que nadie me vea, que me, me siento delante, de, ah, digo, atrás de, de alguien que sea muy grandote, ¿no? De Pepe, ¿no? como tres atrás de él. A no Ninguno de nosotros pasamos desapercibidos para el Señor. Y tú estás aquí y Dios está diciendo, ¡eh! Hey, yo quiero suplir tu necesidad yo quiero llegar a lo más profundo de tu ser y establecer mi reino que tú me creas porque cuando tú te acercas al Rey de Reyes y al Señor de Señores eso es lo que va a hacer menos todas tus situaciones que estás pasando eso, eso yo no sé tú pero yo siento la presencia de Dios aquí que me estoy poniendo chinito ¿sabes por qué Dios honra su palabra con su presencia? porque nos ama porque quiere tocarnos porque quiere cambiarnos y nosotros estamos pues conmigo no puede Si yo, yo, yo soy más rebelde y yo soy más duro Y yo soy un muro impenetrable Y Dios dice, ay chiquito Mi amor te va a vencer Y soy tan paciente Soy tan paciente Que lo vas a ver O sea, seis No sé Dice en el verso 1 Venid y volvamos al Señor Pues Él nos destrozó Mas nos curará Nos hirió Mas nos vendará Después de dos días Nos hará revivir Y al tercer día nos levantaré, nos levantará y viviremos delante de Él. Esforcémonos por conocer a Dios. Cierto como el alba es su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana que viene a la tierra. Estos dos primeros versículos si ¿Sí sabes de quién está hablando está hablando de Jesucristo de lo que hizo, de lo que sufrió en la cruz de lo que pasó y dice que al tercer día fue levantado todo eso es algo real que hoy en día en ese día funciona y es poderoso y es transformador y es tremendo para aquel que se atreve a creer y querer entrar en el reino de los cielos Jesucristo resucitó para que tú y yo tengamos una vida abundante para que tú y yo podamos entrar en su reino ¿cuántos tienen necesidades? ¿en el cielo hay necesidades? no Fíjate muy bien, yo, yo no me quiero disparar a algo raro, pero quiero que entendamos algo, nosotros vamos a seguir teniendo necesidades, pero en el reino de Dios, Él la suple de acuerdo a su riqueza en gloria, y Dios nunca, nunca llega tarde. ¿Sí? Dice, oh, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ah no, pues de esa chamba, ¿no? Ah, ah, oh, de mi cuenta de banco no, pues de, perdón de la psicología no mi socorro viene del Señor de Dios tu socorro viene de Dios qué padre es congregarnos qué padre estar juntos pero tu socorro no viene de congregarnos tu socorro viene de lo que Jesucristo enseñó antes de enseñarles a orar a sus discípulos. Tu socorro, tu ayuda, tu levantarte, tu entrar en su reino, viene cuando Jesucristo le dice: Tú ve y en tu cámara secreta, en tu cuarto, ahí escondidas busca a tu Padre celestial. En lo secreto Dios tiene cosas buenas para ti Dios tiene cosas Grandes Aún lo perdido Lo podría recuperar Si te atreves a creer Lo que yo he depositado en ti Es tiempo de levantar la cabeza Es tiempo de levantar la cabeza Veme Dios te ama de verdad Él está en serio Él está en serio Dios es un Dios de oportunidades. Pero muchas veces pensamos que es de mil oportunidades. Y Dios nos da una oportunidad. ¡Una oportunidad! Porque nos ama. ¿Sí? Porque pensamos que Dios nos da mil oportunidades para lo mismo. No. Dios te da muchas oportunidades porque somos... Imperfectos y la regamos aquí y la regamos acá y acá y acá, acá Pero cuando la regamos aquí Y aquí y aquí Y aquí y aquí Dios dice no, discúlpame Yo te doy la oportunidad de salir Hoy, hoy Hoy Mi mano está extendida En amor, con cuerdas de amor Para que seas libre si conocemos a nuestro Dios si conocemos a nuestro Dios si nos atrevemos a acercarnos a Él dice esforcémonos en conocer a Dios ¿Qué es esforzarse yo un tiempo cuando era joven hace como unos tres o cuatro meses Jugaba fútbol americano. Sí. Y, y yo me acuerdo el primer día de entrenamiento. Éramos como 120. Y, y hombre, acababas. Mira, te, te dolían hasta las pestañas. ¿Sí? No, ah, ah, ah, ah, ah. Y al día siguiente te tenías que esforzar para levantarte. Y llegabas y nada, no, sabías 60 Porque a la gente no le gusta esforzarse Y todavía a la semana quedaban como 40 Y al final quedábamos ya como 30 Y esos éramos los que jugábamos Los que nos esforzamos Esfuérzate en conocer a Dios Si tú crees que es un gran esfuerzo Venir aquí todos los domingos Y Dios está teniendo el privilegio De que yo vaya por favor, Conozcamos a nuestro Dios Él es admirable Él es lo máximo ¿Sí? Yo te, te garantizo Que si te depositaran hoy En tu cuenta de banco Tres millones de dólares Mira pensarías en ella La visitarías constantemente La utilizarías y Te esforzarías en saber Y conocer cómo estaba Dios Vale mucho más Esfuérzate en conocerle día a día toma tu Biblia cada día y búscale enciérrate busca en, en, en tu cuarto sí el otro día estaba escuchando a una persona que decía no pues yo yo de verdad me meto a buscar al Señor dice yo me encierro en mi cuarto les digo no me moleste voy a estar con el Señor dice y luego me como me como quiero hacer lo que dice la palabra me meto debajo de la cama Dice, para estar ahí en lo secreto, en lo oculto, buscando al Señor, y si no, luego me meto al closet. ¿sí? Y ahí soy en un cajón. No, no es cierto. Allí, ahí entre los vestidos dice Señor, Padre. ¿Tú cómo buscas al Señor? Los domingos viniendo aquí, esfuérzate en conocerle. Esfuérzate en conocerle. Es mucho más. Es mucho más de lo que Dios ha hecho Yo estoy seguro que Dios ha hecho en cada uno de nosotros cosas Pero hay mucho más Pero no va a pasar nada ¿sí? Si no nos acercamos a Él La mayoría de las iglesias Empiezan a crecer, empiezan a, a sentir y, y luego se llenan de cosas, de actividades y, y se olvidan de conocer al Señor ¿Y sabes qué empieza a pasar? Cuando no nos dirigimos todos acá Acá es el Señor, vámonos todos acá Y en conocer al Señor Empieza a salir nuestra carne Y empezamos a vernos los unos a nosotros Y la verdad Todos tenemos gustos diferentes Y maneras de ser diferentes Entonces ves a tu vecino y dices Como que no me cae muy bien ¿Viste cómo me vio? ¿Viste cómo me habló? Y el otro ni te habló, ni te vio ¿Sí? Y, es que no se vale Es que ahí, de cómo dicen las cosas, ¿Sí? y, y, y lo más fácil del mundo, son los tacos al pastor. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos han comido? No, no levantes su mano. ¿Cuántos han comido algunos taquitos de pastor? ¿Y sabes qué? Estamos desenfocados. Necesitamos ver al rey de reyes, esforzarnos en conocernos y él dice... Si tú haces eso, ¿sabes qué? Va a llegar la lluvia a tu vida, la temprana y la tardía, ¿sí? esa frescura, el Espíritu Santo de Dios, levantándote, refrescándote. A ese Dios es al que servimos, a ese Dios es al que queremos conocer. tan cierto como sale el sol vendrá la lluvia temprana y la tardía el espíritu santo siempre llega a tiempo con su consolación con su guianza con su verdad con su amor dice en el verso 6 de Oseas 6 Ahí estábamos en Oseas Dice porque misericordia quiero Y no sacrificios Conocimiento de Dios Más que holocaustos Oseas 6 6 Dice porque misericordia quiero Y no sacrificio Conocimiento de Dios Más que ofrendas Más que holocausto, más que tu alabanza, que le conozcas a Él. Eso es lo que quieres, Señor. Porque si tú le conoces a Él, mira, te vas a enamorar. De verdad, te vas a enamorar. Que no hay persona... Que sea como sea, que sea intelectual Yo conozco científicos, intelectuales, matemáticos, multimillonarios Gente de muchos negocios Que conocieron a Dios y se enamoraron Conozco gente que eran drogadictos Que eran prostitutas Que eran de lo peor que te puedas imaginar Conocieron a Dios y se enamoraron Y todos fueron transformados Y pueden caminar la vida gloriosa que Dios tiene si tú haces tus planes de vida tú joven haces tus planes de vida y piensas bueno pues yo quiero este, eh, triunfar en la vida y tener un negocio y, y, y, y, y hacerla en la vida y, y caminar y bueno y congregarme en un lugar y, y, y bueno pues, este, pues sí dar mis diezmos y mis ofrendas y, y, y Dios dice espérame mi reino es mucho mayor que eso por eso El mundo está como está. Por eso esta ciudad está como está. Porque la gente se cambió de religión. Y de la religión antigua. De la religión de los padres. Se convirtieron a la religión. No sé cómo llamarle a tu religión. O a la mía. Pero lo que Dios vino a establecer es su reino. Su reino. Venga tu reino Dios, Jesús le dice a sus discípulos así van a orar venga a tu reino que como en el cielo Señor se ha hecha tu voluntad aquí en la tierra Señor que como en el cielo se ha hecha tu voluntad aquí en mi vida aquí en mi matrimonio aquí en mis finanzas aquí en mi manera de instruir a mis hijos conociendo al Señor hicieron una, una encuesta en un lugar muy grande. En una congregación de 110 mil gentes. Y. Era una congregación con un fuego de Dios. Y, y, y las encuestas que tuvieron fueron. Excelentes. En base a lo que conocía la gente de Dios. Pero luego se, se lanzaron a, a, a todo el estado. Hicieron esa encuesta en todas las iglesias. Y les preguntaban. ¿Por qué existimos como congregación o como iglesia? ¿Para qué existe esta congregación? Hicieron esa encuesta. El 90% de las personas puso para que cuiden a, a mi familia, para levantarme, eh, este. En, en los negocios Para tener buen matrimonio Para que mis hijos funcionen eh, eh, Todo lo que Dios quiere Pero no es por lo cual existe El 10% puso Para llevar el reino de Dios A las naciones Hicieron la misma encuesta Con los pastores Y sabes qué con los pastores El 90% contestó bien Para llevar el reino de Dios A las naciones Y el otro día expuso Lo que había puesto. ¿Qué está pasando? El liderazgo, los pastores, ¿sí? Saben hacia dónde van, pero ¿cómo le hacen para llevar a la gente? Si la gente no se atreve a ser gente de reino, a ser gente de Jesucristo. Yo no me quiero quitar los zapatos Porque a lo mejor me vas a decir púntelos, Porque vas a ver mis uñas Pero Dios quiere Enfrentarte Dios quiere Y te está hablando Directo y claro Espero Ser, ser Alguien que está siendo obediente A la palabra de Dios Y te la está exponiendo Clara Dios quiere contigo ¿Sí? y si es necesario que te eches un round pero ven y conócele conócele sus derechazos y sus izquierdazos son en amor son en amor son para tu victoria son para que sigas adelante Habacuc 2.14 dice será llena la tierra Del conocimiento de su gloria Así como las aguas cubren la mar Dice será llena la tierra Del conocimiento de su gloria Necesitamos conocer su gloria Lo que Él es Lo que se envuelve En Él, lo que hay dentro de Él Lo que hay fuera, lo que hay a su alrededor Toda su gloria, todo su esplendor ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si ahorita el Señor Jesucristo se presentara aquí? De repente Él viene y llega aquí. ¿Qué, qué harías? ¿Eh? Físicamente, de repente, el Señor Jesús. Sí, imagínate. Él es el Señor Jesús, ¿eh? De repente llega aquí. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Eh? Ay, viene el Señor Jesús. Así pareciera que haríamos. ¿En serio? Y luego, ay, el Señor Jesús estuvo ahí con nosotros. Y, y, y tu vida, ah, pues vamos a comer, ¿no? Y, y ahí en la, a la hora de la comida ¡Ah, que ya te he dicho qué, qué, qué, qué? Y, y luego el lunes ¡híjole! ahí no y y ay, sigo igual con esta situación y el señor Jesús aquí ¿a qué veniste señor Jesús? ¿Qué viene? ¿A qué vino el señor Jesús a tu vida? Conócelo, conócelo. Él me ha librado de tantas cosas De la muerte De destrucción De pecado De tantas cosas Conócele Conoce su gloria A veces pareciera que Que, que estamos Este yendo a un concierto aquí ¿no? y, y, y tocamos y, y, y este y termina la canción y tú sigue y, y no, sabes qué entiende, conócele, esfuérzate en conocerle, y y, y y entiende. Hoy cuando nosotros estamos alabando, nos estamos acercando al Señor, dice por sus átrios. Por, por sus caminos, por sus puertas estamos entrando hacia su presencia y luego vamos a ir y luego en adoración llegamos delante de él y estás delante de él aunque no le veas y puedes sentir un abrazo del Señor real si llegas esfuérzate en conocerle sabes qué tú y yo necesitamos A lo mejor tú dices, no, pues yo necesito unos 200 mil pesos Y salgo de broncas Yo necesito que mi marido Cambie y salgo de broncas A mí me gustaría mucho que mi hijo agarrara la onda ¿Sabes qué es lo que necesitas? ¿Sabes qué es lo que yo necesito? Conocer más al Señor Vivir ahí junto a Él ¿Sí? Y no en una actitud pasiva Porque tú cuando te acercas a Dios Mira, Dios te pone a establecer su reino en tu vida y en tu trabajo y en tu casa y en tu mesa y en tu alacena ¿sí? y cuando viene el reino de Dios a tu casa dices, híjole qué chiquita está mi alacena porque va a venir la provisión en abundancia pero no buscamos la provisión ¿Mm? mucha gente Anda tras las bendiciones. Hijo, es que yo necesito que Dios me bendiga en esto. Dios dice, no, tú anda tras a mí. Y las bendiciones te van a alcanzar. Te van a alcanzar. Te van a llegar. Jeremías 9.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 Jeremías 9, 23 y 24 Así ha dicho el Señor No se alabe el sabio en su sabiduría Ni se, el valiente en su valentía Ni el rico en sus riquezas Y si alguien se tiene que alabar Alabese en eso En entenderme y conocerme Que yo soy el Señor Que hago misericordia Juicio y justicia en la tierra Porque estas cosas me agradan dice el Señor Dios quiere que vivas cada día en su gloria Mateo 6, 33 dice, mas busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura ¿Qué es lo que tienes que hacer primero buscar Primero el reino Si tú le crees Si tú le crees de verdad En la mañana Cuando te levantes ¿Qué es lo que vas a hacer primero? Busca primero el reino de Dios Y su justicia Si no me alcanza el tiempo Levántate más temprano Así de sencillo ¿Ah? Busca primero el reino de Dios Hoy tengo que tomar una decisión Busca primero el reino de Dios Y su justicia ay Señor con quién me caso busca primero Rey de Dios. No. Dios nos ama tanto y nosotros estamos tan enredados en nuestra religiosidad nuestras costumbres nuestras maneras y Dios dice conóceme Conóceme Yo soy bueno Yo soy bueno Todo eso que tú anhelas para tu vida Mil veces más lo tiene el Señor para ti Mil veces más Todo ese potencial que hay en ti, Tocayo ¿Sí? Dios lo quiere multiplicar Y todo eso que tú anhelas, lo vas a ver, lo vas a ver. Solo conócele, acércate, búscale. Lucas 1, 77, con eso termino. ¿Sabes para qué vino Jesús? Dice, para dar conocimiento de su salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Para eso vino, Señor, para traer conocimiento, para que tú sepas. Leímos al principio, ¿el pueblo fue destruido por falta de qué? De conocimiento Entonces podríamos decir esto Si no sabes Eres destruido ¿Cierto o no? Es lo mismo Si no sabes Si yo no sé Voy a ser destruido Porque a veces pensamos que nuestra valentía, nuestro arrojo, nuestro, eh, este, eh, ¿cómo se llama? nuestro aposento ahí cultural, nuestra capacidad intelectual es, es aquella que nos va a sacar adelante y nos lanzamos y no sabemos a dónde. Si no sabes, eres destruido. Por eso necesitas saber, necesitas conocer. Ayer me mandó un mensaje, César su pastor y me dijo el Espíritu Santo te va a usar ¿sí? y vas a ministrar en él yo no sé si me estaba dando permiso o, o me estaba sugiriendo ah, yo sé lo que estaba hablando pero a mí me gustaría que tú te llevaras en este día un toque de reino de Dios y me gustaría ministrar a tu vida Dios es un Dios de orden y yo quisiera que por esta vez y por lo que Dios me está mostrando que hagamos ¿sí? si tú quieres un toque de Dios que pases aquí al frente pero no quiero que nadie ministre Sí, solamente Margarita y yo queremos orar por ustedes. Nadie más va a orar por nadie más. Simple y sencillamente queremos bendecirte que la gloria del Señor venga a tu vida. Ven. Sí, levanta tus manos. No sé, me pueden ayudar, por favor. Si ¿Sí? ¿Sí podemos cantar esa de ciento tú. Gracias por haber escuchado este mensaje de Andy.